Según informó el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el evento contará con la participación de espacios de todo el territorio bonaerense. En La Plata y La Región, la propuesta provincial busca acompañar la iniciativa que viene desarrollando la red de museos de la UNLP en el programa denominado Museos a la Luz de la Luna. Una noche en los museos comenzó a desarrollarse en La Plata en 2008, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Desde entonces, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural tuvo a su cargo la planificación y puesta en marcha de cada una de las ediciones. La UNLP firmó un convenio con PAMI para la realización de pasantías. A partir de este acuerdo, estudiantes de la Facultad de Ontología de la UNLP realizarán pasantías en PAMI y colaborarán en distintas tareas que forman parte de la propuesta curricular de la unidad académica. La letra del convenio establece que se busca que los pasantes y las pasantes profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria. También procura que los estudiantes adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral, aumentar el conocimiento y manejo de las tecnologías vigentes. Un servicio que informa Más cerca. Más cerca Mañana se realizará el Festival de las Vacunas El Ministerio de Salud bonaerense realizará un festival de las vacunas con el objetivo de potenciar la campaña nacional contra el sarampión, la rubéola, paperas y poliomielitis. Las jornadas se llevarán adelante de 4 de la tarde a 8 de la noche en La Plata, Berizo, Ensenada y otros municipios de la provincia. Habrá espectáculos en vivo y diferentes actividades lúdicas y recreativas. Las postas de La Plata se instalarán en el Estadio Único Diego Armando Maradona de 25 y 32 y en el Hospital San Juan de Dios de 28 y 71. En Berizo serán el barrio La Esperanza de 27 y 153 y la Plaza San Cayetano de 128 y 93. Finalmente en Ensenada se podrán acercar al Paseo Gastronómico de Sidoti entre Alberdi y Horacio Sestino. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 10 grados y la máxima de 26. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.